Hoy estuvimos acá en el Ministerio de Trabajo, 9 y media de la mañana.、Sí. Nos reunimos con el abogado Marcos Nissenberg e l del municipio de Patagones Y para que nos dé una respuesta concreta ¿no? si se nos renueva el contrato o no.、Sí. ¿no es cierto? Y bueno, la, la respuesta de parte del abogado del de municipio, que es Marcos,、eh, fue que no, ¿viste? que no iba a haber reincorporación a los cuatro despedidos、eh, del municipio. Uh -huh. Así que en este momento, como le estaba c o n t a n d o hace ratito, estábamos haciendo una asamblea acá en el Corral Municipal. Sí. Para ver qué medidas p o d e m tomar. ¿no? Uh -huh. ¿Qué n o argumentos les han dado para rechazar esta reincorporación, para no, no hacer lugar a esto? No, la única medida、eh, que lo ú nosotros i c que n o dijimos es que bueno, que íbamos a hacer fuerza para poder retener el más tiempo posible. a、uh、j -huh. O sea, por ahora, entonces,、eh, están en asamblea, reiteramos para la audiencia, viendo cuáles van a ser las próximas medidas a tomar. ¿No? Y ahora, una de, una de las medidas que iba a hacer iba a ser un, un, algo judicial.、Uh -huh. Iba a llegar algo judicial, por lo que se había entendido. Ustedes ¿no、dicen de apelar esta decisión. Exactamente, exactamente. Iba a ir por lo judicial, así que lo que e s t u a m o s hablando, porque. La voz fue directamente, no duró mucho la reunión.、Sí. Fue y se dijo dos palabritas: que no hubiera renovación de contrato y, y que tenían esa postura firme, ¿no?、Sino、no firme, no... digo, pero sin ningún por qué, sin ningún motivo. ¿No se renueva y ya? Sin ningún motivo. Si no se renueva y ya, sin ningún motivo.、Uh -huh. bien. Sí, sí, bien. Bueno, Gustavo,、eh, estamos atentos y atentas, por supuesto, ante cualquier novedad a disposición, como siempre, los, los micrófonos de aquí de encuentro.、Sí. Por favor, sí. Ahora vamos a tomar una medida de qué es que lo que va a suceder acá en el c o n t r o l municipal.、Uh -huh. Y yo, bueno, lo tengo al tanto.